Considero que la reunión eh, fue muy muy positiva, eh, en principio porque nos proporcionaron una copia eh, en el momento eh, de una ordenanza de 2017, en este momento no recuerdo el número, después lo no paso, eh, mediante la cual eh, se creó el sistema de bicicletas públicas que es eh, similar al sistema Mi Bici Tu Bici de Rosario y que consiste en la instalación de estaciones de alquiler de bicicletas en distintos puntos de la ciudad eh, para hacer, hacer recorridos dentro del ejido urbano. Eh, nosotros teníamos conocimiento acerca de la existencia de una normativa de este tipo, pero este, a través de la lectura eh, constatamos eh, una... Eh, una presunción que teníamos y era eh, eh, y era la, la inexistencia de una previsión eh, de, de construcción de infraestructura eh, específica para la circulación en bicicleta. Espec particularmente nos estamos refiriendo a eh, la creación de ciclovías. es decir, la ordenanza se limita a, a crear la actividad comercial de alquiler de bicicletas, y eh, sin previsión alguna eh, de eh, construcción de infraestructura específica para, para usar el servicio en, en condiciones adecuadas eh, los funcionarios eh, mostraron y um, mostraron interés en la propuesta de, de avanzar en, en, en, en la formulación de un proyecto de ordenanza y bueno nos encomendaron eh, que recopilaramos fundamentos, datos eh, y todos los elementos que consideremos necesarios eh, para argumentar eh, en favor de la creación de ciclovías y nos ofrecieron el apoyo para... Eh, elaborarlo en el formato apropiado para su tratamiento en el Consejo. En la misma reunión aprovechamos para presentar otra iniciativa que consiste en, en la declaración eh, o en nuestra intención de que se declare a la arboleda del cantero central de la Avenida San Martín como un patrimonio ambiental de la ciudad, eh, a ser preservado y a ser mejorado Eh, como pulmón verde y como espacio eh, para su uso y apropiación por los peatones y eventualmente eh, también para albergar las bicisendas.